de todo el pudor tomar de las riegas no rendirse al opresor caminar el erguido sin temor respirar y sacar la voz la cara ve Hoy es hablamos de una nación que se pelean dos países